Lección 8. Ya. Ejercicio 7. A. Ensalada mixta. Lava las diferentes verduras, como lechuga, tomates y pepino. Córtalas y mete todo en un plato grande. Echa sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva. Y luego mezclalo todo. B. Paella. Calentar el aceite en una sartén y añadir el pollo, después el tomate. Removerlo con una cuchara y echar las verduras necesarias. Al final, añadir el agua y un poco de sal. Dejar hervir y poner el arroz. C. Tortilla de patatas. Echar en el aceite caliente las patatas con la cebolla peladas y cortadas. En un bol batir los huevos y ponerle la sal. Mezclar el huevo batido con las patatas y la cebolla y freírlo. Finalmente darle la vuelta a la tortilla con un plato y ponerla otra vez en la sartén. Dejarla freírse unos minutos más.